Y lo que vamos a hacer es desplazarnos hasta Murchante, donde, como saben, se va a desarrollar la Night on Bike. Vamos a hablar con Marta Bonilla para que nos hable de cómo se encuentran en estos momentos. Marta Bonilla. Hola, Paul. Pues sí, como dices, ya se acerca el día de la Night on Bike. Este 10 de junio ya daremos la salida. Hemos cerrado inscripciones ya hace unos días. Contamos con 400 participantes, ni más ni menos. Estamos muy contentos con el resultado de las inscripciones. Los participantes, pues como cada año, son de sitios muy dispares, aunque la, el grosso de, de todos ellos son de la zona de la Ribera y de Navarra. Tenemos corredores pues, de La Rioja, de Zaragoza, País Vasco,、eh, hasta gente de Francia, y Madrid y Barcelona. n o Así que en esa parte estamos muy satisfechos y muy contentos con los resultados. Y por otro lado, entendemos que os encontráis ya con los últimos preparativos. Ahora en estos días、pues、andamos con muchas labores en cuanto a los preparativos para poder adornar todo el día y los actos que conllevan, preparar las bolsas que llevan los obsequios del corredor, las camisetas de la prueba. Y bueno, ahí estamos intentando hacerlo lo mejor posible para que todo esté preparado este sábado.、Eh, lógicamente... Pues el centro de, la, de las atenciones va a venir el momento de la salida. n o Y bueno, entramos en, en lo que son los detalles de la prueba. n o、eh, Este año, pues contamos con dos recorridos, como otras ediciones anteriores: un recorrido largo de 57 kilómetros y un ocarto de 40. Ambos recorridos se darán la salida、eh, a la vez, la salida s será n las 10 de la noche. Desde la plaza de Murchante os invito a que asistáis. Es una salida muy emotiva, muy bonita y, y que bueno, la preparamos con mucho cariño. Y esperemos que tengamos mucha asistencia de público, sobre todo la gente de Murchante, ¿no? que siempre nos acompaña y, y está ahí aplaudiendo a todos y cada uno de nuestros participantes. Y hablando de la salida, si no eres uno de nuestros participantes y no te has aventurado a inscribirte en la prueba, Pues te invitamos, aparte de haber la salida, a que te quedes con nosotros en la plaza, a esperar a que lleguen los corredores. Y durante ese tiempo en el que los corredores están en los caminos y en el monte, haciendo estos kilómetros que comentamos,、pues、podréis disfrutar de un concierto a cargo del Dúo 2 de Copas. Y si queréis cenar allí mismo, ...pues、eh, hemos puesto una furgoneta f o o d t r u c k en la cual estarán a la venta pues hamburguesas, perritos, patatas y diferentes tipos de, de comida ¿no? de, de American Food. Y sobre los actos preparados, hay que recordar que también tenéis bastantes cosas、eh, durante el día desde las seis de la tarde. Como otras ediciones,、eh, este sábado 10 de junio se realizarán una serie de actos durante el día gratuitas para todo el público que quiera asistir. Tanto corredores como acompañantes, como gente que nos quiera acompañar durante este día y venir a disfrutar con nosotros de todo lo que hemos preparado. Y bueno, pues contaremos con una zona en la que habrá hinchable, hinchables para niños, totalmente gratuitos, un mercadillo artesanal. También va a haber un pequeño reto de habilidad denominado bici sin cadena, que bueno, va a ser divertido y para los participantes más hábiles, pues habrá un pequeño premio o detalle por ser los ganadores. Y también actuará la charanga de Murchante, charanga de charanga las peñas de Murchante. Como hablamos,、eh, bueno, pues que llega la night and by, pero entendemos que alguna novedad tendrá que haber también este año, Marta. Y como novedad de última hora, que esto lo cerramos hace un par de semanas, en la Casa de Cultura, a las 7 de la tarde, se va a realizar una charla coloquio abierta a todos los públicos, totalmente gratuita para el que quiera asistir. Y esta charla va a ser a cargo de un youtuber muy conocido en el mundo del ciclismo, que hace poco ha escrito un libro denominado Y por qué no, del gimnasio a la Titan Desert, y, y es Abel Rodríguez. Así que os invitamos a que participéis en esta charla de coloquio, que será muy interesante y muy amena. Y también, pues, durante la charla entre los asistentes, se realizará un pequeño sorteo en el que se sortearán. Un libro de, de Abel Rodríguez y, y un casco de bicicleta que está muy chulo. Bueno, creo que no me dejo nada. Muchas gracias por acordaros de nosotros y dedicarnos este espacio. Y desde aquí, pues eso, sigo animando a todo el mundo que quiera acompañarnos este sábado 10 de junio a participar en todas las actividades que hemos preparado y acompañarnos a animar a los, a los bikers que, que van a correr la sexta Night Can Bike. Muchas gracias Marta, Bonilla, Night and Bite, Murchante. Va a estar de celebración este fin de semana.